Bueno, supongo que estaremos de acuerdo en que la situación geopolítica mundial que sufrimos hoy en día es como para preocuparnos. La hegemonía económica y militar de los países del occidente capitalista, Estados Unidos y Europa, está en franca decadencia. Y una lección que nos ofrece, ofrece la historia es que los imperios en decadencia generan monstruos. Élites ciegas de soberbia y avaricia temerosas de perder su poder y sus privilegios. Sin olvidar a Palestina u otras masacres impunes, hoy quiero poner el foco en un conflicto que nos es más cercano. Me refiero a la guerra por delegación que el occidente capitalista empezó a provocar el año 2014 y que hoy en día mantiene todavía en Ucrania contra Rusia. Y es que mi opinión es que este es un paradigma de desinformación y manipulación de la realidad para llevar a la opinión pública europea a conclusiones erróneas. Una élite europea añorante del poderío imperial pero sumisa hasta la vergüenza al padrino yanqui, quiere meternos en la cabeza mantras falsos que nos repiten constantemente para meternos en una carrera armamentista absurda o incluso en una guerra directa contra Rusia aún más absurda y desastrosa. El primer manta o consigna que repiten es que Rusia inició el año 2022 la guerra y la invasión contra Ucrania por una motivación imperialista y expansionista. Es mentira. El origen de esta guerra no está en el año 2022, sino en el año 2014. En este año, bajo la dirección de los servicios secretos occidentales, principalmente a la CIA, a las órdenes del anterior presidente Janky Joe Biden, para estos asuntos tanto Montamonta -monta, tanto Biden como Trump, su lógica su lógica imperialista es la misma pero con formas diferentes. Preparó y llevó a cabo un golpe de estado contra el entonces presidente electo de Ucrania, Viktor Yanukovich, que tenía un terrible efecto entre comillas, no era antiruso y estaba en contra de meter a Ucrania en la OTAN. La población ucraniana del Donbass, es decir, los territorios de Donetsk y Lugansk, cuyo idioma principal es el ruso, no aceptó al gobierno surgido de este golpe de estado, compuesto en su mayoría por elementos neonazis y diseñado a la medida y bajo la directa influencia del gobierno de Estados Unidos. Así comenzó una guerra civil que dejó más de 14.000 muertos, muchos de ellos civiles a causa de los bombardeos indiscriminados con los que el ejército golpista ucraniano intentó cosometer a su población. En los años 2014 y 2015 se firman los acuerdos de Minsk entre el gobierno golpista de Ucrania y las autoproclamadas repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk, con la participación también de Rusia y bajo la supervisión de la OSCE, que es el organismo para la seguridad y cooperación en Europa, personificada en los entonces presidentes de Francia y Alemania, François Hollande y Ángela Merkel. Estos acuerdos estipulaban el alto del fuego y un autogobierno para Donetsk y Lugansk dentro de Ucrania y una desmilitarización relativa de estos territorios fronterizos con Rusia. Estos acuerdos fueron incumplidos por el gobierno de Ucrania y Merkel reconoció en una entrevista el año 2022 que estos acuerdos se utilizaron para ganar tiempo para que el ejército ucraniano se rearmara. Así llegamos al año 2022, donde este ejército ucraniano rearmado se concentra en la línea del frente del Donbás, dispuesto a dar el asalto definitivo contra su población irredenta. Las autoridades de Donetsk y Lugansk solicitaron ayuda a Rusia y este fue el motivo porque las por el que las tropas rusas entraron en Ucrania. Así pues, hay argumentos objetivos suficientes para demostrar que este primer mantra lanzado por los por los medios de manipulación al servicio de la élite militarista europea es falso. El segundo mantra o consigna que estas élites nos quieren inculcar es que si Rusia vence en Ucrania, el siguiente paso será la invasión de algún otro país europeo, pongamos Polonia o las Repúblicas Bálticas, miembros de la UE y de la OTAN. También es mentira tanto la realidad en el frente de guerra ucraniano donde Rusia avanza lenta pero constantemente pero de forma limitada a los territorios del Donbás como la mera como la mera lógica demográfica y militar nos muestran que la hipotética amenaza rusa a la Unión Europea es una mentira interesada para vendernos a la opinión pública europea la necesidad de un rearme y de un gasto militar creciente a costa como no del gasto social es decir en detrimento de la inversión en sanidad educación, pensiones. Los dirigentes rusos pueden ser conservadores, homófobos u otras cosas, pero lo que no son es imbéciles. Saben cómo, como buenos jugadores de ajedrez, de ajedrez, que meterse en una guerra contra la Unión Europea, una potencia económica y demográfica con 500 millones de habitantes, miembro además de la OTAN, es decir, apoyada por Estados Unidos y el mayor ejército del mundo, es una apuesta desastrosa para un país de apenas 140 millones de habitantes como Rusia, por muchas armas que tengan. Los intereses objetivos de Rusia no están en el enfrentamiento sin la, co la colaboración y el comercio con Europa, a la que pueden ofrecer y vender sus ingentes cantidades de materias primas. Pero a las élites europeas imperialistas no les interesa esto. Quieren una Rusia debilitada y desmembrada donde sus multinacionales tengan vía libre para el saqueo de los recursos naturales de Rusia». Portanto, otro mantra, otra mentira que, tiene, que no tiene datos objetivos que la sostengan. Eta orain nire burmuina berotzen duen galderak. Europar eliten estrategia milita, militarista honen aurrean non dago Europako eskerra, Euskal Eskerra barne? Macron, Starmer, Merz, Bond der leien, Europako buru eskrupulobako burusaki gehienek gerra joku arriskutsuetan sartu gaituzte eta hor diraute. Errusiaren diru fondoak baitzen, Errusiar petroleo zein gasen aurkako boikota bultzatzen, bide batez bere industrien kaltetan batez ere Alemaneko ga. Eta eta orain petrolontzi Errusiarrak baitzen Itsaso zabalean Ukrainiko frontera soldatuak bidaltzeko aukerraz ere jolasten ari dira, Gerra Europa osora edazeko arrikoa biderkatzen. Gerra nuklearra barne. Zinez joku arriskutsu bezain buru gabea. Militarismo abia da bizian doa. Eta gaztu militarra biderkatzeko inposizioa gero eta indar gehiago hartzen ari da, Katu sozelaren kalterako. Ganaro ganora bako. Bankanoabako keri izugriagorik azpaldin ezen ikusten. Eta Ukrainiako gobernuak di gobernuari arma emataren aurkako aldarrikapenak ez datoz eskeratik, baizik eta Europako ultraeskuinatik, Italiako melonik, Hungariako orbanek edota Alemaniako AFD partidu zazi nazitik, zazi den eskutik. Eta berriro diot, Europako eskerra da non dago. No alakarrera armamentista, gastu sozial bai, gastu, mil... gastu militarra ez, edota lurra defenda ezagun, gerrarik ez, aldarrikapen eta oio zenekin, Euskal Herriko edota Europako kaleak bete behar dugu lehen bai lehen, berandu gabiz, agur.